Cuentos de hadas españoles El caballero de los peces Érase una vez en un lejano reino Vivía un joven llamado Ralph Ralph era un buen tipo Pero tenía muy mala suerte Hacía todo lo posible para ganar suficiente dinero Para mantener a su esposa Siempre luchaba para conseguirlo Tuvo que llevar a cabo muchos trabajos ocasionales Para la gente de su pueblo Pasadena Un día, Ralph estaba pescando en el lago con la esperanza de pescar lo suficiente para vender el pescado en el mercado y alimentar a su familia. Pero después de horas y horas sentado en la orilla lanzando su caña, Ralph pescó solamente la suciedad que flotaba en el lago. No he podido pescar nada ni siquiera para comer. ¿Qué puedo decirle a mi esposa? Estaba a punto de darse por vencido e irse a casa cuando escuchó un gemido detrás de él. ¿Qué ha sido eso? Ralph se dio la vuelta y vio a un enano con su larga barba enganchada en la raíz de un árbol. Estaba muy sorprendido por ver al enano y no supo cómo reaccionar. Ayuda a Tony, porque la barba de Tony está enganchada en la raíz de este árbol. Claro, pero... ¿dónde está Tony? Yo soy Tony, Tony el enano. Uh, um, sí, claro, déjame ayudarte. Con mucho cuidado, desenredó la barba de Tony de la raíz del árbol. Como me has ayudado, yo también haré algo por ti. Dicho eso, sacó del bolsillo una piedra brillante y se la dio a Ralph. Recuerda, úsala cuando quieras. De repente, oyeron el sonido de un lobo aullando. ¡Oh, no! ¡Un lobo! ¡Tengo que irme! ¡Ya nos veremos de nuevo! Pero, Tony, ¿recuerdas que...? Ralph vio a Tony correr y desaparecer detrás de los árboles Echó un vistazo a la piedra, era brillante y de color púrpura Quizás sea una piedra preciosa, la venderé en el mercado Hasta entonces, a ver si puedo pescar algún pez Se guardó la piedra en el bolsillo y volvió a sentarse con su caña de pescar Esperó y esperó, pero no pescó nada Perdiendo la esperanza, dijo en voz alta Ojalá pudiera pescar un gran pez. Tan pronto como dijo aquello, un enorme pez aterrizó en la orilla. Era más grande que el propio Ralph. Nunca había visto un pez tan grande. Podría alimentar a un pueblo entero con un pez de este tamaño. ¿Cómo podría llevármelo a casa? Ralph pensó para sí mismo si podría pedir otro deseo imposible. Ojalá este pez pudiera llevarme a mí. Y voilà. El pez comenzó a moverse, se deslizó por debajo de las piernas de Ralph y comenzó a saltar hacia Pasadena, cargando a Ralph sobre su espalda como un jinete sobre un caballo. Ralph comenzó a sospechar que aquella piedra podía ser mágica. Y siguió cabalgando. Desde el pueblo de Pasadena se veía el hermoso castillo del rey Mónaco. Toda la aldea había escuchado muchos rumores sobre el rey y su familia. Se decía que la reina era alegre Y siempre se estaba riendo donde quiera que fuera. El rey la amaba por eso. Un día, cuando la reina falleció repentinamente, el rey Mónaco se puso tan triste que prohibió la risa en todo el castillo. El rey Mónaco tuvo una hija llamada Viola. Desde que prohibió la risa, la princesa Viola también dejó de reír. Era hermosa y elegante, Pero al no sonreír, parecía vivir muy triste. Llevaba sin reírse tanto tiempo que simplemente ya no sabía cómo reír. El rey Mónaco pronto se dio cuenta de su error y decidió intentar hacer reír a su hija. Ordenó llamar a los mejores bufones y comediantes del reino. Pero ninguno de ellos pudo hacer que su hija sonriera. Finalmente, reunió a sus ministros y sabios para organizar la boda de su hija. «Cualquier hombre que pueda hacer reír a mi hija, la princesa Viola, recibirá 50 millones de monedas de oro y se casará con ella». Aquellos hombres estaban encantados de escuchar eso. Mientras tanto, la princesa Viola estaba asomada a la ventana de su habitación ¡Ah! cuando vio ¡Ah! algo inusual en las calles. A primera vista parecía ser un hombre montado en un pez gigante pronto vio que era verdad. Era un hombre montado en un pez gigante. La princesa Viola se frotó los ojos. Era con mucho la cosa más extraña y divertida que había visto en su vida. Ella se echó a reír. Ella se rió tan fuerte que su risa se pudo escuchar en todo el castillo. El rey mónaco, que estaba en su alcoba, escuchó a su hija riéndose. Creo que esa es Viola. ¡Por fin! ¡Alguien ha hecho reír a mi hija! El rey se levantó y fue a la habitación de su hija inmediatamente. ¿Qué ha pasado, Viola? ¿Qué es lo que te divierte tanto? Sosteniendo su estómago mientras seguía riéndose, Viola señaló por la ventana. ¡Oh, padre! ¡No puedo dejar de reírme! ¡Es extraño que monta un en lugar de un caballo estoy enamorada de él su padre corrió hacia la ventana y vio a Ralph montando un pez gigante y se comenzó a reír junto a Viola pero la alegría de escuchar a su hija reír por primera vez se desvaneció inmediatamente cuando el rey recordó sus propias palabras inmediatamente envió a sus hombres a llamar a aquel extraño que montaba un pez al castillo quiero conocer a ese hombre Ralph pronto se presentó frente al rey. Dime, ¿cómo te llamas, buen hombre? Ralph, majestad. Vivo en el pueblo cercano de Pasadena. ¿Qué haces además de montar en un pez, Ralph? Bueno, yo también me dedico a pescar. Y a veces también los vendo en el mercado. Ya sabe... ¡Oh, un campesino! No podía imaginar las consecuencias de mi decisión. ¡Qué decisión, majestad! El rey Mónaco le explicó todo a Ralph. Ralph estaba encantado. No tienes más remedio que casarte con mi hermosa hija, la princesa. Ralph sonrió. El rey no solo tenía que darle 50 millones de monedas de oro, sino que también tenía que dejarle casarse con su hija. Esa misma noche, el rey Mónaco visitó a su hija Viola para confirmar su proclamación. Uh, ¿Estás segura de que quieres casarte con él? Absolutamente nadie me ha hecho feliz en toda mi vida No me importa cuántos príncipes, reyes, condes o duques me presentes No me casaré con nadie más que con el caballero del pez Además, prometiste que quien me hiciera reír se casaría conmigo Al no tener más remedio que aceptarlo, el rey monaco invitó a Ralph a cenar y a pasar la noche en el castillo Ralph y Viola se conocieron y se enamoraron de inmediato. Pero el rey Mónaco estaba bastante menos entusiasmado con todo aquel asunto. Durante la cena, el rey se dio cuenta de que Ralph era increíblemente normal. La forma en que comía, la forma en que vestía, la forma en la que hablaba y sus modales. Sin refinamiento, sin sofisticación. Y todo eso le preocupaba mucho. Después de la cena... Fue a ver a su primer ministro Neilman, que era su asesor más cercano. No puedo incumplir mi palabra, pero no puedo permitir que mi hija se case con el llamado Caballero del Pez. Así que lo dejaré en tus manos. Evita que esta boda se celebre. Haz todo lo que tengas que hacer, pero evítalo por el amor de Dios. Neilman pensó durante un momento y asintió... El rey Mónaco estaba muy satisfecho porque pensó que su ministro se encargaría de la situación. Lo que no sabía era que Neilman había decidido detener la boda haciendo que Ralph desapareciera de Pasadena. Esa noche, los guardias de Neilman entraron en la habitación donde Ralph estaba durmiendo. Lo ataron y lo metieron en un barril, lo cerraron y lo arrojaron al mar. Ralph se despertó cuando estaba a punto de ahogarse... E inmediatamente utilizó su piedra brillante Ojalá este barril fuera un bote El barril creció hasta convertirse en un barco muy grande Ojalá este bote me llevara de regreso a Pasadena Y lo siguiente que sucedió fue que el bote comenzó a flotar en el aire Y Ralph se iba a casa con una sonrisa en su rostro A la mañana siguiente, cuando se descubrió que Ralph había desaparecido Viola se quedó destrozada La única persona de la que me he enamorado ha desaparecido. Por favor, encuéntrale, porque no puedo vivir sin él. El rey Mónaco se sintió avergonzado. Se organizó una búsqueda de inmediato, pero no había ni rastro de él. El rey Mónaco estaba muy tenso y muy preocupado por su hija. ¿Qué has hecho? ¿Dónde está? Tienes que traerlo de vuelta. Alteza, no puedo... Lo metí en un barril y luego lo tiré al mar. ¿Qué es lo que hiciste? En otras palabras, me deshice de él. Yo nunca te pedí que hicieras algo semejante. Creía que no era lo suficientemente bueno para mi hija, pero tampoco pretendía poner su vida en peligro. ¿Qué es lo que pasa contigo? El rey mónaco estaba profundamente preocupado, sin saber que Ralph estaba bien. Fue inmediatamente a contarle todo a su hija. Mientras tanto, el barco de Ralph llegó al puerto, regresó triunfante. Pronto Ralph fue a ver a su amada y le contó todo. El rey mónaco, que acababa de confesarle todo a su hija, se sorprendió al ver a Ralph vivo. Padre, alguien no quiere que me case con Ralph. Lo arrojaron al mar. Tienes que descubrir quién es Un acto tan vergonzoso No puede quedar impune El rey Mónaco estaba muy avergonzado Por lo que había hecho Ya no podía callar más E inmediatamente Les confesó a todo a Ralph y Viola Y humildemente Les pidió perdón ¿Quién soy yo para perdonarle, Alteza? Solo puedo decir Que estoy enamorado de su hija Y que quiero casarme con ella Eso es todo lo que yo quiero El rey mónaco quedó muy impresionado con Ralph y les dio su bendición. La boda tuvo lugar ese mismo día. Neyman fue expulsado lejos del reino y el rey mónaco le ofreció a Ralph la mitad de su reino. Gracias, Majestad, pero no deseo ni su reino ni ninguna de las riquezas de este mundo. Y tan pronto como dijo eso, se despertó en una pequeña choza. Se dio la vuelta. Y encontró a su esposa durmiendo junto a él. «Ha sido el sueño más increíble de toda mi vida».